Empiezo con el nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso. Ciertamente, te hemos concedido una clara victoria, oh Muhammad, mediante el Tratado de Judá y Villá, para compensar tu esfuerzo y tu defensa de la religión. Allah perdonará tus faltas pasadas y las que pudieras cometer en el futuro, Completará así su favor sobre ti y te guiará por el camino recto afianzándote en él. Y te auxiliará con una gran ayuda sobre tus enemigos. Él es quien ha hecho descender el sosiego en los corazones de los creyentes para que aumente su fe con la aceptación y el cumplimiento de los preceptos de Allah. Y a Allah pertenecen los ejércitos de los cielos y de la tierra. Y a Allah es omnisciente y sabio y hará que los creyentes y las creyentes habiten eternamente en jardines por donde corren ríos y perdonará sus pecados y esto es ante Aolá un enorme triunfo y castigará a los hipócritas y a las hipócritas a los idólatras y a las idólatras quienes tenían una mala opinión de Aolá al pensar que no socorrería a su mensajero. Sobre ellos se abatirá un denigrante castigo. Incurrirán en la ira de Allah y serán expulsados de su misericordia. Y Allah dispondrá para ellos el infierno. ¡Y qué pésimo destino! Y Allah pertenece en los ejércitos de los cielos y de la tierra. Y Allah pertenece en los ejércitos de los cielos y de la tierra. Es poderoso y sabio. Ciertamente, oh Muhammad, te hemos enviado como testigo, como portador de buenas noticias para los creyentes y como amonestador para los incrédulos, para que ustedes, oh gentes, crean en Allah y en su mensajero. Lo ayuden, lo honren y glorifiquen a Allah mañana y tarde. En verdad, quienes te juran fidelidad, oh Muhammad, estarán jurando fidelidad a Allah. La mano de Allah está sobre la de ellos, siendo testigo del juramento. Quien lo rompa, hará en su propio perjuicio. Mas quien cumpla su compromiso con Allah, obtendrá una enorme recompensa. Los beduinos hipócritas, judíos que permanecieron en sus hogares y no te acompañaron en tu expedición a la Meca ni participaron en el juramento de fidelidad dirán a tu regreso nuestros bienes y nuestras familias nos mantuvieron ocupados pide a Allah que nos perdone mas lo que dicen no es lo que sienten sus corazones diles ¿Quién podría impedir que Alá les enviase algún mal o les concediera algún bien si así lo quisiera? Ciertamente, Alá está bien informado de lo que hacen. Más bien, pensaron que el mensajero de Alá y los creyentes no regresarían nunca a sus familias. Tal idea sedujo sus corazones y tuvieron malos pensamientos. Son gente que han provocado su propia ruina. Y quien no cree en Allah ni en su mensajero, que sepa que hemos preparado para quienes rechacen la verdad un fuego abrasador. Y a Allah pertenece el dominio de los cielos y de la tierra. Perdona a quien quiere y castiga a quien quiere. Y Allah es indulgente y misericordioso. Quienes no te acompañaron Oh, Muhammad, en dicha expedición, dirán después a los creyentes. Si parten para tomar el botín de Jaibar, que Allah les ha prometido, dejen que vayamos con ustedes. ¿Quieren cambiar el decreto de Allah acerca de que el botín de Jaibar sería sólo para quienes acompañaron al profeta en Judai-Biyah? Diles. ¿Quieren cambiar el decreto de Allah acerca de que el botín de Jaibar sería sólo para quienes acompañaron al profeta en Judai-Biyah? no vendrán con nosotros así lo ha decidido alá entonces les dirán no no nos dejan ir por envidia de que compartamos el botín no es como dicen pero ellos apenas comprenden los asuntos de la religión diles a los beduinos que permanecieron en sus hogares y no salieron contigo a la expedición se los llamará para que luchen contra unas gentes de gran poderío bélico y deberán combatirlos a menos que se sometan a la religión de Allah. Si obedecen, Allah les concederá una buena recompensa. Pero si desobedecen como ya hicieron antes, les infligirá un doloroso castigo. Los ciegos, los cojos y los enfermos no serán reprochados por no salir a combatir. Quien obedezca a Allah y a su mensajero, entrarán en jardines por donde corren ríos. Mas quien no lo haga, recibirá un castigo doloroso. Allah se complació con los creyentes cuando te juraron fidelidad bajo el árbol en Hudaybiyah, y sabía lo que había en sus corazones. Hizo descender el sosiego sobre ellos, y los recompensó con una cercana victoria en Jaibar y con muchos botines de guerra que tomarían. Y Allah es poderoso y sabio. Allah les ha prometido muchos botines en el futuro y les ha anticipado este, el de Jaibar, y los ha protegido de sus enemigos como signo para los creyentes de que la promesa de la victoria de Allah es cierta y para guiarlos por el camino recto. Y les ha prometido también otras victorias y botines que aún no han conseguido, pero que son del conocimiento de Allah y se las facilitará. Y Allah es todopoderoso. Y si quienes rechazan la verdad se hubiesen enfrentado contra ustedes en Hudaybiyya, se habrían retirado derrotados y no habrían encontrado quien los protegiera ni socorriera. Esta ha sido siempre la manera de actuar de Allah, pues Él concede la victoria a los creyentes frente a sus enemigos. Y nadie puede cambiar la manera de proceder de Allah con sus criaturas. Él es quien impidió que un grupo de quienes negaban la verdad los atacaran y que ustedes los mataran en el valle cercano a la Meca después de que cayeran en sus manos. Y Allah se hacía. Ve todo lo que hacen. Esos son quienes rechazaron la verdad. No les permitieron llegar a la Mezquita Sagrada de la Meca para realizar la peregrinación del Umrah e impidieron que los animales que llevaban para sacrificarlos como ofrenda alcanzaran su destino. Si no hubiese sido porque en la ciudad había hombres y mujeres creyentes que ocultaban su fe a los que desconocían, y a quienes podían matar junto con quienes rechazaban la verdad, cometiendo un pecado sin saberlo. Allah les habría permitido luchar y tomar la ciudad, pero no lo hizo, para poder acoger en su misericordia a quien quisiera, guiándolo tras la incredulidad. Si los creyentes se hubiesen separado de quienes negaban la verdad, habríamos infligido a estos un doloroso castigo. Y recuerda, oh Muhammad, cuando la altanería y la presunción típicas de la época de la ignorancia previa al Islam se apoderaron de los corazones de quienes rechazaban la fe y se negaron a reconocer en el tratado que tú eras el mensajero de Allah. Entonces, Allah hizo descender el sosiego sobre su mensajero y sobre los creyentes e hizo que se aferraran al mensaje de unicidad de Allah pues eran quienes más lo merecían y los más dignos de él. Yaula tiene conocimiento sobre todas las cosas. Ciertamente Alá hará realidad la visión que su mensajero tuvo en un sueño y entrarán a la mezquita sagrada seguros y sin temor y realizarán la peregrinación de la Umrah cuyos ritos finalizarán unos con las cabezas rasuradas y otros con el cabello recortado él sabía lo que ustedes ignoraban acerca de los beneficios del tratado y les concedió además una victoria cercana él es quien envió a su mensajero con la guía y la religión verdadera para que se impusiera sobre todas las demás creencias y aalá basta como testigo muhammad es el mensajero de aalá Y quienes lo siguen son severos con quienes rechazan la verdad y compasivos entre ellos. Los ves inclinarse y postrarse adorando a su Señor en busca del favor y complacencia de Allah. Sus rostros están enmarcados por la huella de la postración. Así es como el Atara los describe. Y el Evangelio los compara con una planta que echa brotes Y va fortaleciéndose y aumentando de grosor, hasta que se yergue firme sobre el tallo, para la admiración de los sembradores y para la exasperación de quienes niegan la fe. Y Allah ha prometido a quienes de entre ellos creen y actúan con rectitud su perdón y una enorme recompensa.